Señoras y señores, esto es Uno Contra Uno Radio. Yo tengo 60, todavía no me solté. Estamos esperando a ver si podemos tener un diálogo con ellos. Estamos abiertos a eso y a esperar si, si en estos días termina de solucionar este conflicto. ¿Qué problema? Está mi gente, mi gente toda mareada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 1 contra uno radio. último de la semana, arrancamos con todo este viernes, con mucha información, con muchos partidos en la previa, con toda la banda aquí en el estudio. Nota con Diego Sciorciari, el base santafesino de Instituto, que nos decía lo siguiente. Me encontré con un club muy serio, que está haciendo las cosas bien, está queriendo hacer las cosas bien. La verdad que no nos falta nada y estamos solamente pensando en jugar al basque, ganar partido y eso en esta liga de hoy no es poco amigos estamos construyendo un equipo para, para darle pelea a todos ¿no? es muy larga la liga hay que disfrutar de la, de las rachas o aprovechar las rachas positivas y tenemos un equipo muy bien decidi muy compacto con gente con mucha experiencia con tres americanos que, que saben de qué se trata la liga argentina que hay veces que, que no es fácil si no la conoces es una liga muy muy larga y la verdad que lo que me sorprende y lo que me agrada es el compromiso de de, eso, de los tres americanos y Siempre uno tiene misión y pelea y entrena cada día para para ser candidato y para jugar una final del norte. Sería un objetivo muy grande. Nosotros nos armamos con el objetivo en entrar en play -off. Queremos y peleamos cada día por ser un ejercicio importante cuando llegue el momento de la liga. Este este norte está muy, muy peligroso. No hay partido fácil. De base a base nos vamos de Ciurciari a Gastón Huelan, de Santa Fecino a Cordobés. En este caso el hombre de Bahía Básquet. De buen arranque en la Liga Nacional Gasti, nos decía lo siguiente Sí, sí, por supuesto, muy contento Por, por este inicio de, de Liga Y bueno, de esa parte de la Liga Sudamericana La verdad que, que venimos invictos y, y contentos por los resultados Que estamos teniendo Sí, sí, yo creo que Fíjense sí, igual que vos, por ahí Un poco, viene el tema viene ligado De los buenos resultados Y, y poco a poco creo que la gente de Bahía Se fue identificando con, con nosotros un equipo que por ahí tiene mucha juventud pero que tiene mucha garra mucha pasión mucha ganas de, de crecer de insertarse en la liga nuestro nombre que de poco que nos conozcan eh, creo que la gente se fue entusiasmando y contagiando de, de adentro para afuera creo que se hicieron muy bien las cosas para para contagiar y bueno por supuesto que viene llegado de, de los buenos resultados estoy muy cómoda acá eso la verdad estuve el momento que llegué Y, y me transmite mucha tranquilidad y confianza tanto el cuerpo técnico como mis propios compañeros de cordobés a cordobés pero en este caso nos quedamos precisamente en Córdoba para hablar con el Gabo Miculas malas noticias en el equipo del zurdo Miravet ya está su reemplazo no llegaría hasta el sábado estamos hablando del ex San Lorenzo Almagro Roque Johnson reemplazo temporario del Gabo Miculas que tiene para 45-60 días Esto nos decía el ala pivot del equipo Verdelaga. Fractura del cuarto metatarsiano izquierdo. Ahora traumatólogo y ver qué deciden ellos, pero lo más seguro es que necesite de cirugía. Estamos en ofensiva, eh, una jugada que penetro, eh, que me defendía Sam Clancy y algo pasa en la jugada, no sé si me engancho con él con alguien o un golpe, bueno, yo en tiro. Eh, y cuando voy regresando a defender ahí siento el dolor fuerte no sé qué pasa en la jugada en diciembre solamente me harán otro estudio para ver si soldó bien y de acuerdo a eso voy a tener una fecha más exacta de regreso pero eh, sin la duda que eh, antes de diciembre no va a ser del Gabomícula Hernán la Ginestra, el de San Martín nos comentaba acerca de la actualidad de su equipo. Anoche gran victoria del conjunto de Estudiantes de Concordia frente a Olímpico de la Banda. lo borró de la cancha literalmente y este señor Hernán la Ginestra mucho tuvo que ver lo escuchamos al coach de Estudiantes de Concordia. Tratamos de ajustar el presupuesto y encontrar algo que, que nos pueda servir, a veces que sale bien y a veces que sale mal. Pero bueno, hay que recordar siempre la calidad de esta liga, que cualquiera no viene y juega bien acá. Eh, Jordan Enrique faltó a su palabra, tanto él como como su agente. Cuando nosotros le anunciamos que iba a ser suplente de Justin y él firmó el contrato contento, cuando llegó acá y lo vio jugar a Justin, empezó a decir este jugador es una idea, este jugador es un tremendo jugador, joven, él prefirió el camino más corto y irse faltando a su compromiso de palabra, ¿no? había fichado siendo el suplente. Nosotros no lo cortamos. Nosotros estábamos contentos de tener un suplente como él. Creo que los cuatro partidos que ganamos fue porque jugamos bien, o mejor que el rival, y los otros cuatro que no jugamos tan bien los perdimos legítimamente. O sea, nuestra preocupación es jugar cada día mejor, sin importar a quién tenemos en tren Nos vamos a hablar con el base de Quilmes de Mar del Plata, de Mar del Plata, no, de Mar del Plata, que seguramente en las próximas horas tendrá gran victoria de Quilmes también anoche, tendrá novedades, ya que Olufamutimi seguramente por la tarde o noche hoy le comunicarían que no será más jugador del equipo cervecero. Luca Bildosa, presten atención, buenas declaraciones después de la derrota de Quilmes frente a Obras en la última pelota. Estamos mejorando, sabemos que hay, tenemos que jugar tranquilo y en equipo porque ninguno de lo que de lo que estamos eh puede hacer puede hacernos ganar solo. Pero nada, tenemos que mejorar y, y mejorar y entrenar mucho. Sí, sí, sí. que es difícil, tuve que empezar solo porque el irme primero primera vez de mi casa se me complica, extrañar a, a mamá, a papá. Eh, es difícil, es difícil ya, ir allá solo. Pero bueno, eh, como te dije, dije al principio de temporada, quiero disfrutarla. Creo que estos últimos partidos no estuve disfrutando y a medida que pase la temporada quiero disfrutar porque no quiero padecerla, es al lío. Un juego ofensiva, parece que disfruto, pero eh, me, me, me cuesta mucho, me está costando mucho disfrutar. Me disfruto muy rápido y eso no tengo que dejarlo, dejar pasarlo. Semana de lesiones, sobre todo en los internos. Escuchábamos ante al Gabo Micula, una lesión muy similar a la de Alejandro lovati De este Libertad que parece que no levanta cabeza en cuanto a la mala suerte. Primero las paperas, ahora esta lesión de Alejandro lovati Tratando de recomponer y de reconstruir el equipo. Facundo Müller, esto nos decía el capitán liberteño. En un full que me hacen ayer, que me bajan la mano... Eh, bueno, me pegan ahí mitad, mitad mano, mitad pelota, y me, me fracturé el, el cuarto metacarpeano, la mano derecha. Está el suelo de vuelta, está partido en, en dos lugares distintos, así que vamos a, vamos a ir a cirugía. No, no vale la pena poner yeso porque no, hay muchas posibilidades de que no quede bien. Que no nos está acompañando la suerte en ese tema. Eh, salimos de una y enseguida entramos en otra, ¿viste? veníamos de, de 20 días sin jugar. Eh, más o menos habíamos recuperado a todos y en el primer cuarto, viste, ya me pasa esto. Eh, pero bueno, viste, había algo, algo flotando ya de la temporada pasada que, que, que bueno, que no, no no no lo podemos sacar encima. Del capitán de Libertad de Sunchales al técnico de Peñarol de Mar del Plata. Mete mano Marcelo Ricciotti en su estructura. Buena victoria en el último segundo frente a Ferrocarril Oeste con el triple del Chapa Suárez. El chileno se convirtió en héroe pero Buky Ivanovic ya no es más jugador de Peñarol esto nos decía Marcelo Lorenzo Ricchotti. Buk es un jugador que que me parece y al menos esta eh, en mi modesta opinión pagó caro el hecho de, de estar tanto tiempo sin una competencia oficial, pero bueno, eh, obviamente no no nos dio lo que nosotros mm, esperábamos que nos diera y, y bueno, eh Hay que tomar hay que tomar ciertas a veces hay que tomar decisiones que no son gratas eh, siempre pensando en que, que es lo mejor para el equipo nosotros hoy tenemos un récord de dos partidos perdidos y seis ganados. la verdad que eh, es muy bueno para, para mí es muy bueno así que nada eso demuestra un poco el compromiso de cada uno de los jugadores que tenemos y, y, y de que todos estamos a disposición para y que todo está a disposición para tratar de hacerlo mejor para el equipo. De un campeón de Peñarol de Mar del Plata como jugador Marcelo Ricciotti a un campeón como entrenador, Néstor García, que justamente fueron técnico y jugador en Peñarol de Mar del Plata. En este caso, don Néstor García, en Buenos Aires, contándonos de su posibilidad, cada vez más cercana, de pertenecer al cuerpo técnico de Brooklyn Nets. Bueno, la, la verdad que la experiencia fue en me fue increíble porque me eh, trataron excelente desde ver de el desayuno hasta ver de la cricioterapia la, la, la práctica ver la hora almorzar con eso la verdad que trato espectacular como lo ve el staff y los entrenadores ¿no? como un ejemplo de tal. Si no creerlo, que tal que no pueden creer la gente que no pueden creer el ejemplo que es para los jóvenes la verdad que escuchar lo que ellos eh, como lo ven a leer ellos me aburrían todos los que los entrenadores que hablaban a ellos les gusta mucho el cerebro que tiene la provífera, ellos entienden que Garino puede jugar en un equipo de la NBA por como defiende y Brucino bueno ellos lo ven como chico con proyecto porque tiene tiro porque salto alto ¿no? Pasaron todas las voces, tuvimos todos los testimonios, los protagonistas, los técnicos, los futuros entrenadores de equipo de NBA, los lesionados, los recambios, los que van, los que vienen, todos los que hacen día a día el básquetbol argentino estuvieron esta semana aquí y hoy prometemos más, somos uno contra uno y te lo contamos como nadie hasta la una por AM570 en Radio Argentina. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Bueno, eh, ¿cómo le va, Santiago? ¿Qué, dice ¿Qué tal? Buen mediodía, Fabi, chicas, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ah, estamos con las tres reinas acá, eh, las tres Marías. Bueno, yo no puedo decir eso María porque Noé, en casa se me mata. María Noelia, María Jessica y María María. Sería este caso lo nuestro. este en, en, ¿Por qué te, se ponen celosas? y Tengo tres, y digo tengo otras tres afuera, salgo un quilombo bárbaro. No, el quilombo lo tenés vos. <ríe> con seis mujeres, ¿qué querés? no querés tener problemas? Este, yo también tengo tres en, Bueno, en realidad tengo dos en casa, ¿no? Porque la otra se me fue Pero anoche vino a comer, como corresponde este Vino a comer y a garronear Porque no trae nunca nada Paulita. Pero bueno, la pasamos bien ¿Qué Eso jornada, lo eh? Eso es lo importante Sí, claro, qué jornada que vivimos anoche, ¿no? Y lo este, que se viene hoy, ¿eh? Lo que se viene